Por todos están atacando. Colonia, a todos los comandos tienen que las coordenadas del enemigo. ¿Qué parece para recibir instrucciones? Hay una interferencia en la frente. Enverdad, central. Estamos viendo atacados por el flanco de derecho. Al con 7-7 a las 500 horas. Hay un comando disponible. Me copia. Afirmativo 7-7. Hay colonialistas para aniquilar al enemigo. Mejor vivir, no habrá más hambre, miseria ni muerte Pues mi poder ahora es más fuerte Será de su admiración sorpresa o asombro Pero sus cargas van sobre mis hombros Su futuro y el de este pueblo está en mis manos El voto es voluntario, esto apenas ha empezado Hola, ¿cómo están? Soy adinerada y de haber nacido en cuna de oro afortunada y quisiera que no existieran Pobres en el mundo, pues me repugna ver En la calle vagabundos. Ellos no pretenden en mí buscar un Jamás en su vida podrán pisar mi círculo En vano será su esfuerzo, lo puedo asegurar Y es que ni esos sueños me podrán alcanzar Detectando al enemigo, ando Detectando ataques a nuestro bando. Detectando gatilleros, camuflados Los que dicen hacer bien, pero te están atacando Detectando al enemigo, ando Y con su ayuda la iglesia queremos ampliar No es para mí, ni para mi bolsillo Yo quiero ser la guía en su camino No hay que creer que es algo sencillo Depósiten el diezmo con todo su cariño Soy marioneta del estado, con mi placa oficial Si me desborda un hecho, reprimo la lucha social Soy grande con mi fierro y mi traje camuflao Así impongo el control al que se porte aleteao Una requisa cabrón, es una rutina Explíqueme, dígame, qué hizo en la esquina ¿Qué es lo que veo? vuelvo a la memoria abrase cero voy yo soy gatillero más negociable que el propio dinero cofí en miñero el porte primero sorbo traicionero lo que le trai un toque de demencia o un bizario así para su conciencia reciba esta ciencia la